El tema de las obras de espacio público de Trasmilenio, n desde la calle 22 hasta casi el límite con Bogotá. Ariel, en la línea está el ingeniero e v e r m e Pues saludamos a esta hora, justamente a las 8.44 minutos. s c o m o avanza el tiempo, Carlos? Ya van a ser las 9 de Ay, la mañana. Sí, Al ingeniero Eber Méndez, e l es coordinador de Transmilenio. Y justamente vamos a hablar de este tema del espacio público. Que seguramente quienes vivimos y quienes caminamos por Suacha y quienes caminamos por la autopista sur. Nos hemos dado cuenta que entre el tropezón y b o s a prácticamente, los límites con Bogotá se ha venido construyendo este tema del espacio público. Ahora sí se puede caminar, aunque usted decía hace rato, camine acompañado, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pero sí, sí. mire, es que primero ni siquiera se podía caminar y ahora sí vemos un espacio público amplio, un espacio bonito para caminar. En fin, pero que sea el mismo ingeniero, el coordinador de Tras n Milenio, quien nos hable de la obra. Ingeniero, buenos días. Eh, muy buenos días, Ariel y Carlos, a todos los、eh, amigos del municipio que nos escuchan. Bueno, ingeniero, ¿en qué consiste esta obra que está próxima a entregarse y que estamos、eh, refiriéndonos al espacio público de la Autopista Sur? Bueno, esta es una obra que contempla toda la adecuación urbanística de, de, de, de, de lo que es el espacio público y traslado de redes de todas las empresas de servicios que vienen por ahí, por este sector. Redes de c o d e n s a de TV, eh, telefónica, eh, acueducto, c anterillado. Hemos hecho renovación de todas estas redes para que no haya intervención durante los próximos 10 años, que queden vedadas estas zonas para que ningún operador、eh, pueda intervenirlas y desmejorar、eh, la calidad con que las hemos construido. Esto es una obra de, de, de, que, como ustedes lo dicen, desde la calle 22 hasta el límite. Con el distrito, hasta el puente peatonal que divide los dos, los dos eh, municipios, eh, aproximadamente una longitud de tres k i l ó metros. d o s c i Es n t o metros... ...es una obra que inicialmente estaba prevista simplemente una intervención de una franja paralela a la autopista de aproximadamente c u a t r o o cinco metros. Y pues la intervención que hemos logrado a partir del municipio es que se haga desde el sardinel de la autopista hasta el paramento de las casas. Es así como logramos hoy casi en, en unos sectores de, desde la calle 22 hasta el mateo,、eh, una longitud de 20, 25 metros y que quede urbanísticamente aceptable、eh, con toda la comodidad y bienestar para las personas que, peatones que transitan por allí. Eh, tengo una duda, ingeniero. ¿En algún tramo contempla ciclorrut a o, o es solamente la Alameda? Es que la c i c l o r u t a viene diseñada、eh, en Bogotá-Suacha por el costado derecho, es decir, costado norte.、Oh, okay. Llega hasta el puente de San Mateo, este es un ciclopuente, y pasa al otro costado de la,、eh, del costado sur de la autopista. Entonces,、eh, en este proyecto de espacio público contempla. Eh, cicloruta desde de San Mateo a la calle 22 y continúa en la fase 2 y 3、eh, por este costado a lo largo de, de, de hasta donde termina el municipio en, el costo, en la s a l i d a hacia c i b a t e Perfecto, ingeniero. Este tema del espacio público, estamos hablando solamente del costado oriental, es decir, entre el tropezón y Bosa de ida hacia Bogotá, ¿no? En, hay unas partecitas, es decir, es decir el contrato, lo que lideramos aquí en la alcaldía, es prácticamente hacer todo lo que no hizo la concesión en espacio público, hacerlo nosotros. Ah, ya, perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el q e San Mateo、eh, hicimos las plazoletas de los puentes de ambos costados. Entonces, no necesariamente es el costado, el, lo grueso es el costado sur, pero también hicimos intervención en el costado norte de la vía paralela. Oy, okay, Oiga, mi ingeniero, usted acaba de decir algo que, que pues obviamente, me llama la atención. La c o n c e s i ó n finalmente se fue de Soachi y no terminó todas las obras o no terminó de construir todo lo que tenía que construir, porque el plan original de Transmilenio contemplaba todo lo que es el espacio físico, porque eso es parte de la integralidad de Transmilenio en todo Bogotá, que es el espacio público y el espacio de andenes y sardineles. O sea, le tocó al municipio intervenir en eso, con qué plata. Eh, nosotros tenemos, pues, es, es, es cierto, Carlos, mire,、eh, la Concepción Bogotá tiene la responsabilidad de entregar al municipio lo que son puentes peatonales, carriles exclusivos de Transmilenio y zonas verdes y alamedas. Estas, estas、eh, llevamos en observación hace más de dos años y el municipio no las recibe hasta tanto no se hagan en óptimas condiciones. Entonces, hemos tenido de, nos hemos reunido no sé cuántas veces ya. Para ir a revisar la calidad de estas obras y el municipio se opone a, a eso mismo. Entonces, no las ha recibido. Estamos, la próxima semana tenemos una reunión en la Agencia Nacional de, de Infraestructura, donde la concesión pues, nos va a plantear una, una, un programa de cómo va a corregir y, y qué va a corregir, porque no tienen、eh, diferencia respecto a, a que ellos ya entregaron, que ya construyeron, entonces, s q u e se dañó? Lo claro es que el municipio no recibe obras en, mal, en mala calidad. Y hasta tanto no se corrijan, no va a recibirla. Nosotros hacemos el costado sur y parte de la, las plazoletas del costado norte. Es una inversión que estamos haciendo de 12 mil millones de pesos aproximadamente. Son recursos de la Volta Común de Transmilenio, lo que, lo que manejamos en ese, en, donde viene participación de la, de la nación, el departamento y el municipio. Sí, oiga, ingeniero, finalmente, entonces, ¿para cuándo está prevista la entrega ya totalmente terminada de este tramo del espacio público entre el Tropezón y, y Bosa? Eh, este, eh, el, el contrato está previsto para terminar a finales de este mes. Nos quedan dos semanas, en las cuales, pues, de acuerdo al cronograma, estamos、eh, a tiempo de terminar.、Eh, se están haciendo ya corregir todas las、eh, inconsistencias y lo,、eh, lo, que, lo que la interventoría, la, la alcaldía, Eh, observa que está de mala calidad, pues s está e corrigiendo de una vez. Paralelo a, esto, paralelo a esto, va un contrato de iluminación de toda la autopista sur. Vamos, ya se trata de hacer p r i m e l contrato, el convenio interadministrativo con Codenza, y vamos a iluminar toda la autopista desde la calle 22 hasta los límites con Bogotá en luminarias LED, en p o s t e r í a metálica. Entonces nos va a quedar un proyecto, pues obviamente. Eh, muy, muy bueno para el, para el municipio. o i g a mi ingeniero, no sé si usted sepa, pero ¿quién va a pagar ese, ese, ese costo del alumbrado público? No la postura, sino el consumo de energía sobre la autopista sur, porque según tengo entendido, la, el operador Sosiluz decía que no tenía por qué pagarlo. ¿Eso ya ¿Está s claro?、Eh, las, hay, un, hay una ley que ordena a los municipios、eh, pagar el alumbrado público sobre los corredores,、eh, ya sean nacionales o municipales. Eh, la competencia para pagar el l a m b r a d o le pertenece al municipio, por eso quisimos con este proyecto de optimizar, porque se baja, yo creo que en un 70% el consumo de una lámpara en sodio al colocar LED, obviamente se baja. Entonces quisimos,、eh, y además tecnológicamente es mucho mejor, y quisimos optimizarlo para que el municipio le tenga que pagar mucho menos de lo que se está pagando en este momento. O sea que esa c u e n t i c a le llega al municipio de s o a c h a la alcaldía. Sí, sí, claro, claro eso son,、eh, son, son por leyes q e pertenece al municipio pagar esta, este consumo. ¿Y la concesión no podría asumir ese consumo? La concesión es una. De alumbrado hizo, público, no ¿no? ¿no? no, la concesión no hizo ni siquiera、eh, la obra completa, porque si bien es, ustedes bien, bien, bien saben, todo el alumbrado público、eh, la, oh, la concesión no hizo, sino lo que es el cableado, el, el, la d u c t e r í a Y、no, es que no, no, no, estoy hablando, ingeniero, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, s no, no, mi p r e g u n t a es, t e no, g e n t e n d i d o que t o d o l o que sea n u e v a s l u m i n a r i a s e n el m u n i c i p i o que e s t é n c a r g o del m u n i c i p i o se e n t r e g a n a la c o n c e s i ó no, no, no, l o no, no, s i l u z mi p r e g u n t a es, s e l l o s no, t e n d r í a n que pagar ese a l u m b r a d o p ú b l i c o d e n t r o de la tarifa de a l u m b r a d o p ú b l i c o que t o d o s e s t a m o s p a g a no, d Bueno, ese, ese, es, un, ese es, un tema, es un tema que de pronto no, no, no lo puedo dar. No es de su resorte. Porque no es de mi competencia. Listo, lo entiendo. Pero lo que, lo que sé es que、eh, el alumbrado público, pues obviamente e s operado mantenido por los cirujos, y, y dentro de ahí el costo que es la, lo que se paga, no es exactamente el municipio, Carlos, ¿me e n t i e n d e Los usuarios pagamos un, pagamos un servicio y de eso es que se paga. Es、okay. decir. Pero es decir,、eh, jurídicamente es como si, si la responsabilidad del municipio, que está, estamos pagándolo. e s t a m o s pagando cada uno de los usuarios. Lo saco de ese lío que ese no es suyo, lo meto a otro lío que sí es suyo. Alirio Moyano es uno de nuestros oyentes y nos está preguntando que, por favor, le, si le puede decir finalmente cómo v a el asunto de la paralela y de, ese, de esos poquiticos m é t r i c o s chiquiticos que hay ahí embolatados por un tema de servicios públicos precisamente. Eso ya está solucionado el tema con los servicios. Ya yo creo que d el lunes o martes, de acuerdo a lo que hemos hablado con Amadilo, ya empezamos a a c h a r asfalto en, en este tramo. Entonces esperamos, yo creo que en una semana más ya poder dar al servicio la paralela si los rendimientos nos favorecen. Pero ya está listo, ya ustedes pueden observar, ya está a nivel de rellenos.、Eh, todo el tema del complejo que teníamos de servicios ya fue superado. Entonces esperamos a, a, a una fecha no más ya de, del mes de mayo de este año、eh, poder dar el servicio a la paralela en todo su, en su, en su recorrido. Sí, ingeniero, y otra de las inquietudes tiene que ver con la estación de integración. ¿Finalmente cuándo?、Eh, la estación de integración, mire, hicimos un compromiso que a junio、eh, vamos a, a, a entregarla y ya los temas, incluso ayer se hizo la visita por parte de Coenza y ya todo fue. Obviamente, con el visto bueno de ellos, vamos a tener servicio muy pronto. Entonces, esperamos también la misma programación seguirla respetando hasta el mes de junio, finales como se ha comprometido el señor alcalde y como hemos socializado a nivel de Transmilenio, que a finales del mes de junio pongamos a, a operarla. Ingeniero, muchísimas gracias. Una, una felicitación porque ahí está el trabajo. Está el trabajo y yo sé que no es fácil tener que poner de acuerdo con. Sobre todo con gente que maneja una billetera diferente a la de nosotros. Entonces es muy complicado a veces ponernos de acuerdo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, un placer saludarlos.